Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, ¿vos? Bien, muy bien. Ahí empezando, empezando a a b r i l Creo que nadie se. Suponía que iba a terminar marzo, c o o Parecía interminable desde todos los aspectos. <risa> Comenzando a abrir, eso ya es un montón. Sin duda, sin duda. Bueno, y sabemos que hay mucho trabajo y muchos proyectos, pero queremos arrancar、sí. al revés esta vez, hablando después de los、Bien. proyectos y el trabajo、eh, y antes de la necesidad urgente de cumplir、vale. una promesa que les han dado varias veces a ustedes. ¿Qué pasó en la reunión del martes, este, este martes último? Bueno, este martes nos fuimos juntar con José Pérez, que、eh, hacía tiempo que veníamos pidiendo reuniones,、eh, básicamente para avanzar por una mejora tanto salarial como contractual. Nosotros hasta el día de hoy solamente tenemos cuatro compañeros que están dentro de la planta municipal y el monto en total que percibimos los 41 miembros de la orquesta es de 5.600 pesos, lo cual en estos tiempos de, de tanta evaluación, de tanta inflación, Realmente 5 mil pesos、eh, no llega ni siquiera a completar a veces lo que es una canasta、eh, de alimenticia de una semana, ¿no?、Uh -huh. eh, es, realmente es una cifra muy alarmante.、Eh, habíamos pedido varias reuniones, no se estaban pudiendo concretar. Habíamos quedado en que uno, uno de los que estaba de una, dado de alta iba a mejorar el número y lo mismo iban a dar nuevas altas, que es lo que siempre se viene pidiendo en realidad.、Uh -huh. Bueno, la reunión que hemos tenido.、Eh, Es una, una reunión medio de parate porque hay una reestructuración,、eh, nos informaron eso, que h es a una reestructuración interna dentro del mismo municipio. Y hasta que esa reestructuración del gabinete no se lleve a cabo, no se pueden hacer los avances pertinentes de cada uno de los d e l i c i n t g a s á r e a s En ese sentido, nuestro, nuestro reclamo también, ¿no?、Mm. Entre charlas y temas, lo que sí se terminó logrando es que por lo menos el compromiso de. De José Pérez y acompañamos a a hora cuando se, se recibió d que nos h i c i e r o n de cara a diez días aproximadamente,、uh -huh. con quien sea la nueva autoridad, que es, no, no se sabe realmente en qué á r e a pertenecer a la orquesta, así que también estamos ahí, como bueno, a la p e r s p e c t i v a de a dónde iremos y nos garantizó que eso para nosotros ya es un montón la continuidad,、uh -huh. ya sabiendo un poco la, la historia que a veces ha tenido la orquesta en dos oportunidades anteriores. Eh, primero fue como el, el temor de, bueno, va a haber continuidad o no va a haber continuidad del organismo, ¿no? aunque、uh -huh. sea en situaciones de precarización, pero por lo menos saber que con estos p o q u i t o que tenemos, saber que estamos igual adentro. n o、uh -huh. eh, Eso sí se g a r a n t i z ó y lo que,、eh, lo que logramos es que nos acompañen en esta primera reunión para trabajar realmente, es decir, que se dan todas las propuestas, para trabajar、eh, mejor lo mejor que podamos. Y, y seguir avanzando, ¿no?、Mm. Y con el compromiso de él de, de apoyar a, a que esto también se logra. Y en ese sentido, también en, en esa misma reunión, llamó a.、Eh, no recuerdo el nombre, pero que pertenece al.、Eh, sería como alguien que le sigue a Florencia del Instituto de, de Cultura, que es nuevo, la nueva área donde pertenece Cultura, que ya no pertenece más a Industria, que era de. Augusto Costas ahora ya tiene un área aparte, de c u l t i v a a parte,、uh -huh. nivel provincia,、eh, que no ha ido el apellido en este momento,、uh -huh. y、eh, para bueno, tratar de viabilizar una reunión con la gente del Instituto de c u l t i v a de la Provincia de Buenos Aires para ver qué se puede conseguir también desde la provincia. El año pasado se pudo conseguir un, realmente una donación muy importante, muy generosa de la Fundación del Banco Provincia, pero. En ese sentido, lo que necesitamos ahora realmente es una cuestión salarial y contractual, entonces ver si desde la prensa se trae una coparticipación o、eh, alguna, alguna ayuda de algún sentido. ¿no? Así que bueno, eso fue un poco lo que, lo que ha sido la reunión.、Eh, fueron en buenos términos, lo cual eso también es,、eh, celebramos el, el diálogo y las ganas de, de bueno, por seguir trabajando ahora. Queda realmente empezar a materializar todo lo que, lo que se promete, ¿no? Porque、uh -huh. si no, pasan los años, pasa la inflación, pasa la devaluación y realmente nuestros ingresos van quedando muy muy, muy alejados de la realidad.、Uh -huh. Sin duda. Hay solo cuatro, estamos hablando con Clara Parodi, directora de la Orquesta Sinfónica Municipal de José Cepas. Hubo una reunión el martes pasado con.、Eh, José Pérez, que es、eh, legislador provincial al respecto de la contratación y algunas promesas. Me pongo. Me surgen dos cosas de lo que estás contando. Clara. Una es.、Eh... Bueno, que estaría bastante flojo de papeles la, la, la excusa esta vez, ¿no? Porque ahora cae justo en una reestructuración, pero no es un reclamo que cae ahora al municipio, sino que viene desde hace mucho tiempo y, particularmente, este reclamo ahora de reincorporación y de mejora salarial viene desde el mismo momento que se enteraron que iban a intentar cerrar allá por marzo o abril del 2020. O sea. Pasó todo 2020, pasó todo 2021. Estamos、eh, arrancando el cuarto mes del 2022 y ahora están reestructurando. Seguramente esto tiene que ver con alguna cuestión de, de preelectoral también, ¿no? de, de, de cierto análisis de mitad de mandato, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que pasaron dos años. Ahora están reestructurando,、claro. pero podrían. Si, Hubiesen la decisión política de tener dentro de las prioridades primero cumplir con la promesa, por lo menos para con ustedes. Y segundo,、eh, no me imagino、eh, lo, lo espeso, lo duro de la cara de, de José Pérez, que les ha prometido tantas cosas en tanto tiempo, que los ve otra vez, las ve llegar, porque en general son mujeres la mayoría de las referentes y las delegadas,、uh -huh. las ve llegar y no les c u m p l i ó ni una sola, porque él mismo había prometido, hace, si mal no recuerdas, un año atrás, que de a poco, en grupos de tres o cuatro, iban a ir pasando a planta, que iban a ir reincorporando. A, a el resto de la planta estable de la Orquesta Sinfónica Municipal de José c p a z promesa que no se cumplió todavía. Claro, eso se habló con Claudio en octubre de 2020.、Eh, entre agosto y octubre de 2020 fue cuando se empezó a hablar de, bueno, de a poquito ir viendo de,、eh, de ir generando este goteo. La, la propuesta original había sido、eh, más precaria y después,、mm. gracias al apoyo. Que, que generó la comunidad en defensa de, del organismo, ¿no?、Uh -huh. eh, dio esta, esta posibilidad, pero bueno, hasta el día de hoy,、eh, luego de casi dos años,、eh, la reincorporación fue de una sola persona,、sí. lo cual、eh, está un, un poco tapado、sí. si no, si no, ah. realmente. Bueno, esperamos acá y hacemos fuerza para que efectivamente esta、Totalmente. vez sea la, la certera, la verdadera, y que、uh -huh. se reestructure rápido y que en 10 días le estén confirmando bueno, cómo va a ser ese, ese, pro, ese programa de aumento y de incorporación.、Eh, ahora sí,、Totalmente. en este último ratito, Clara, ¿cuáles son las、eh, próximas actividades, propuestas que tienen desde la orquesta para este 2022? Bueno, ya arrancamos la temporada. Este martes mismo ya tenemos conciertos. Así que para quienes anden por la plaza de j o s e Paz o para quienes tengan ganas de salir a pasear, este martes 5 a las 19 horas en la plaza Manuel Belgrano vamos a estar haciendo la apertura de temporada,、eh, vamos a estar haciendo un concierto bastante variadito、eh, con música de películas,、uh -huh. con algunos b a l s e s para los que les gusta e sentirse en un casamiento, En un cumpleaños de 15, vamos a hacer algunos b a l s e s bien e c h s y estamos haciendo un estreno de una ópera de un músico que es del orquesta, Aldo Ortiz. Es una ópera pequeña de 15 minutos,、eh, y vamos a estar haciendo el estreno de esa obra también. Así que también es la primera vez que se va a estar v i c i t a n d o una ópera en, en José de Paz, en una plaza de manera gratuita. Así que、eh, es una, una propuesta nueva que, que se viene.、Mm. Y ya arrancamos un año bastante interesante: decir, tenemos varias actividades.、Eh, vamos a contar con dos directores invitados, con, con solistas. Hay una posibilidad. De, en vínculo con la Universidad Nacional、eh, el 3 de febrero, junto con la Orquesta de Instrumentos Autóctonos, que es una orquesta que fue declarada por la UNESCO de、eh, Interés Cultural.、Eh, incluso el Senado, todas los, las aperturas de las sesiones las hacen con el himno que grabó esta orquesta y van a venir a hacer un concierto en conjunto con nosotros si los tiempos y los vientos nos acompañan para el mes de noviembre.、Eh, y este año también se viene un ballet, vamos a estarlo haciendo con el Ballet Polisórico Municipal. Eh, así que bueno, es un año bastante variadito, con mucha actividad. Ah, me olvidaba, vamos a hacer, con, hemos a c r h e conseguido esas cosas de, de la magia de, de los contactos, hemos podido conseguir、eh, un material que es casi inédito, que es una de las primeras películas de e mudo、eh, con música original, así que, que es una película francesa, bueno, así que vamos, así media cómica. En, en, un poco al estilo de Taz Taplin, pero es anterior、uh -huh. a Taz Taplin, así que vamos a hacer esa música con proyección en vivo, es decir, como se hacían hasta en l o n n i e Hongaíte, cuando están vivo viendo la película, Qué lindo. acá vamos a hacer lo mismo o sea, para, para el mes de julio, junio, recibimos las v a c a c i o n e s con cine de época. h a y vacaciones de invierno. Exactamente, variadito para todas las edades. Así que bueno, se viene un gran año y, y como siempre, invitamos a la comunidad a que nos acompañen para, para bueno, cuidar y defender este organismo que es de los vecinos. ¿no? Nosotros n o hoy somos los trabajadores que estamos, pero en algún momento nos iremos, vendrá gente nueva y lo importante es que perdure la、uh -huh. orquesta en la ciudad. n o Sin duda. Así que bueno, esa es nuestra tesis. a q u í que bueno, se viene un, un gran año. Bueno, bueno, y aquí quedamos en la radio atentos para ir acompañando ese gran año. Cada una de las presentaciones ya están entusiasmadas, las compañías con lo del Cine Mood y la proyección en vivo、Excelente. y la interpretación. Así que vamos nos vamos anotando por otro para, para ir a cada una de las actividades. Bueno, y quedamos, como、Guardar. siempre, atentos, atentas para ir difundiendo días antes de, de cada una de estas iniciativas. Perfecto, muchas gracias y l o s esperamos entonces este, este martes 5 en la Plaza Manuel s u b r e a t u r a l Abrazo grande, muchas gracias por este ratito, Clara. Abrazo muy grande, hasta luego, abrazo hasta luego. por todo.、Vale.